Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en esta oportunidad será el capítulo 29 del libro de Génesis. Génesis, capítulo 29. Dice así la palabra de Dios. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él. Porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, De a r á n somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labam, hijo de n a c o r Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y he aquí Raquel, su hija viene con las ovejas. Y él dijo, He aquí es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, No podemos hasta que se junten todos los rebaños Y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y é l l e a corrió y d i o las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo Y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, Ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, Por ser tú mi hermano me servirás de balde. Dime, ¿cuál será tu salario? Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea. Y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: Yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió: Mejor es que te la dé a ti. Y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel siete años. Y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a Elia. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a Elia. Y d i o Labán su sierva s i l p a a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de e s t a y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros siete años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de a q u e l l a y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio l a b á n a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a l a b á n aún otros siete años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, Y le d i o hijos. Pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y d i o a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez, y d i o a luz un hijo, y dijo, por cuanto y o Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también éste. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, Esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz.